¿Dónde se impuso la oración? La oración se impuso en el séptimo cielo en la noche de Isra y Alemarah.